Nos estamos viendo obligados a demostrar que el pueblo respalda el gobierno y tiene que estar en la calle. Y porque aparte el sector reaccionario está en la calle hace rato ya. Así es como hay una eh, iniciativa, una convocatoria para llegar hasta la gobernación monarense, la ciudad de La Plata. Escuchamos a Gabriel Fernández, director del área periodística de La Gráfica. Una parte del movimiento obrero y del espacio social ha resuelto, después de haber mantenido durante todos estos meses el cuidado sugerido por las autoridades en de la presencia callejera, movilizarse ya no a través de redes o a través de instancias generadas desde la propia casa de los manifestantes, sino en las calles de la ciudad de La Plata para respaldar al gobierno de Axel Kicillof. Eh, a partir del mediodía, la Central de Trabajadores Argentinos, Barrios de Pie, entre otras asociaciones y numerosos sindicatos que están marchando en este momento hacia la capital de la provincia desde distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal se van a ser presentes para eh, dejar de lado cualquier tipo de intento de sublevación que perjudique la institucionalidad y según nos informan para ratificar la presencia callejera del movimiento obrero con el potencial que posee y el apoyo a la gestión del Frente de Todos. Desde el mediodía, movilización en la ciudad de La Plata. Ahí está, vamos a tener en cuenta la convocatoria, vamos a ver si podemos contactar también con la ciudad de La Plata porque eh, es importante que ya se empiece a reactivar la movilización. Tenemos un problema sanitario, ciertamente, ciertamente, eh, y eh, siguen creciendo los casos y los contagios, pero también urge defender la democracia, defender la estabilidad de un gobierno. Uh -huh. eh, es una situación compleja, incluso para las organizaciones, que son quienes tienen que tomar la decisión este, de, de, de exponerse a sí mismas al contagio, porque esta es la realidad, eh, pero han considerado que, que lo mejor eh, en este momento es llegar hasta la gobernación, a defender al gobierno de frente de todos ante esta eh, intento desestabilizar Es que hay un sector político que ve una clara ventaja durante esta pandemia. un se, Gran parte de la sociedad que se está eh, cuidando, eh, que está cumpliendo con todos los protocolos, quedándose en casa, no saliendo a la calle, eh, pero evidentemente no queda otra en este momento que eh, dar algún tipo de respuesta. No sé si la respuesta es una concentración masiva, uh -huh. eh, pero sí poder hacer ...ver que hay una, un apoyo importante en este caso al gobierno de Axel kisilov eh, pero bueno vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esa, esa marcha ya en la ciudad de la plata Espero claro. que sea con todos los recaudos esperemos porque aparte venimos de unos números tremendos eh, como si fuese poco uh -huh. no digo se van sumando cada vez más problemas eh, pero bueno veremos qué es lo que sucede sí además bueno, eh, bastante sombrío pensando en lo que podría ser una vuelta a fase 1 a restricciones mayores si estás en conflicto con la fuerza de seguridad, ¿quién va a controlar esa fase 1? ¿Quién se no, va a hacer no cargo de controlar los accesos, de pararte y pedirte los documentos en el auto? Eh, digamos, me, me, hasta puede ser más peligroso, porque la policía puede tomar la medida de fuerza de generar violencia en los control digamos, es una situación muy, muy compleja en es que todos los aspectos. La idea es desestabilizar y generar también incertidumbre, uh -huh. como si no la hubiese ya, después claro. de tantos meses de una pandemia, de la situación que se está viviendo a nivel eh, hospitalario y demás, ahora se suma que tampoco la policía está trabajando. Claro. Dicen que hay guardias y demás y está funcionando, pero así todo, hay una situación de total incertidumbre que la verdad que genera mucha preocupación a, a una sociedad que ya viene bastante golpeada. Uh -huh. Recomendamos la nota Una Presión, varios objetivos para esclarecer un poco el panorama. 11.50 de la mañana. Búscanos en Facebook como radio gráfica FM 89.3 En Twitter e Instagram somos arroba radiográfica893 Hoy miércoles, miércoles, con un momentito para la salud también y para pensar en eh, la situación en la que estábamos y otros planteos eh, también que nos trae nuestra querida Guillermina Lavati de la Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud. Guillermina, ¿cómo estás? Lautaro Leila, te saludamos. Hola, Leita, Lautaro hola, Leila, ¿cómo están? Muy bien, aquí, bueno, preocupados por el contexto, pero nos tomamos un momento para pensar en otras cosas importantes también. ¿Qué nos tenés para hoy? Bueno, en este contexto, como decían, la pandemia, todo, todos es, estamos expuestos ¿no? a más tiempo de pantallas, eh, más tele, más redes sociales, más plataformas de audio, de video, incluso también más radio. Y me pasó en este último tiempo que darme cuenta que esta exposición también nos expone a más publicidad, ¿sí? no hay forma de consumir esto, todo esto sin la exposición a la publicidad y me llamaron la atención, entonces hice un compiladito a ver si las podemos escuchar. Probablemente con 10.000 millones de probióticos lck vitamina B y zinc. Luego vital vitamina C, y tu mejor amigo a la hora de proteger a tus hijos, porque refuerza su barrera de defensas durante todo el año. Con solo un vaso de leche cubre el 80% de vitamina C recomendada por día. Con el sabor de Vital 4 de siempre y sin azúcar. Vital Vitamina C. Línea Bimbo Bienestar. La elección inteligente para cada estilo de vida. Como Pan Linaza Bimbo. Con Omega 3 y Linaza que pueden ayudar a cuidar tu corazón. Solo Activia contiene regular y un fermento exclusivo que ayuda a regularizar el tránsito lento. Y ahora las vacaciones son vacaciones de verdad. Con Activia viví tus vacaciones. Infestados, sí, sí. Totalmente llenos de, de propaganda por todos lados y lo que me hacía pensar todas, estas, bueno, son todas publicidades de alimentos, y me llevó a pensar eh por un lado qué comemos. Y todo esto que lo que llevamos a a la boca no está solo condicionado por como lo plantean estas publicidades por la salud, por la enfermedad, sino depende de bueno, de la sociedad en la que vivimos, dónde crecimos, la posibilidad de acceso a comprar, porque no vamos al patio a cosechar, digamos. La, el suelo del lugar en el que estamos, lo que puede llegar por vía del transporte, cuestiones también ideológicas, éticas, religiosas. Eh, bueno, y esto, no solo lo que está disponible, sino lo que accedemos. En fin, son un montón de cosas. Y estas publicidades se centran solamente en, eh, en la enfermedad y no siempre en un lugar positivo, ¿no? Algunas en la salud, en prevenir y otras en... ...en prevenir determinado evento... ...a veces eh, presentado como muy caótico. Me llamó la atención, me puse a leer... ...y una autora española, Mabel Graciarnay... ...habla de la medicalización de la alimentación... ...y la define como la sustitución de estos motivos que les decía... ...lo simbólico, el, lo, cómo los valorizamos... ...lo económico, lo relacionado con el placer de lo que elegimos para alimentarnos por únicamente los de orden médico. Sigue reflexionando sobre esto y lo relaciona como una normalización, como una estructuración de la alimentación y que está relacionada funcionalmente con la eh, con determinadas virtudes y con el disciplinamiento social, como establecer orden en nuestras vidas, no solo en, en tiempo, en horarios, en lo que nos llevamos a la boca y en la optimización del rendimiento. Ella lo problematiza como una reproducción, como la posibilidad de que el capitalismo se reproduzca y se sostenga a sí mismo desde un montón de aspectos que muchos autores trabajan y ella desde, el, desde lo alimentario. Uh -huh. Y bueno, la industria conoce sobre esto, usa las estrategias publicitarias y... ...todo este terreno de, de reproducción del que les decía para eh, vendernos para su propio beneficio. Ahora me gustaría preguntarles, Leila y Lautaro, si yo les presento, un por ejemplo, una bebida eh, en una cajita eh, o en una botellita chiquita... ...y les digo que si la toman todos los días, una sola, no se van a enfermar y van a rendir 100% en lo que se proponga, ya sea, no sé, rendimiento cognitivo, en la facu, en la radio, eh, y llegar super pila al fin de semana, eh, ¿la toman? Compro, sí. Sí, totalmente. Sin, Sin duda. Totalmente. Yo también, me, me sincero, y yo también lo haría. Ahora sí si les digo que no está 100% comprobado que produzca ese efecto, sino que se probó en animales, eh, generalmente se probó en ratas, Y luego se probó en, no sé, solamente tres personas. Pero es como, no sabemos. En algunos sí, en otros no. ¿La toman igual? Mm -hmm. Y no. Ahí ya medio que dudo. Ya les da duda. Lo que sucede es que suele pasar esto que les digo, que eh, las publicidades no están no se exige que este es 100% comprobado. Mm -hmm. Los efectos que traen... Y, pero nunca lo podemos saber, o sea, la publicidad nos vende que realmente lo logran. Y yo me preguntaba, ¿y esto se puede, esto no se puede? Bueno, la, las normativas legales solamente no solamente habilitan a que los productos no pueden tener información, la ley dice expresamente falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear una impresión errónea. Uh -huh. y Pero está muy limitada a los envases. Deja la publicidad abierta a decir muchas cosas que no tienen que estar 100% probadas. claro Tenemos un, un vacío, si gris, en, en la legislación donde nos dejan bastante desprotegidas Claro, o sea, debería pasar lo mismo también para las propagandas que aparecen en los medios de comunicación, no solamente en el envase. Porque aparte uno compra más Tal que por cual. el envase, compra porque lo vio eh, en alguna propaganda... Este, no porque va al sí. supermercado y ve y le gusta el envase y se lo compra tal cual, y hay un montón de recursos, poner deportistas famosos poner eh, personas de los medios así como muy muy prestigiosas, como escuchamos a tal persona decir esto y obvio que nos dice la verdad o escuchamos a un deportista que gana todo, y si él lo toma y le va como le va porque a mí no, no me pasaría lo mismo son un montón de recursos Y la ley nos deja bastante desprotegidos en, en relación a la información uh -huh. eh, actualmente se está trabajando en un proyecto de ley es, eh, debería estar trabajando en septiembre. bueno hoy estuvieron hablando de las dificultades en en la legislación, en el trabajo de de legisladores y la la ley está es una ley del proyecto de etiquetado frontal que lo que se plantea está bastante piola, está media debería trabajarse más todo el entorno, la idea es hacerlo, pero bueno, en otras oportunidades la industria no permitió que salga, parece que está desviene con más fuerza, así que eh hay que estar atentes y bueno, y no seguir comiéndonos el verso, ¿no? Claro, y porque aparte aprovechan, digo, estas empresas y la publicidad aprovecha un momento de mucha preocupación social porque todos tenemos miedo de contagiarnos, de que nos bajen las defensas y agarrarnos eh, cualquier enfermedad, no solo el coronavirus, ¿no? Eh, y aprovechan el momento exacto para meter ese tipo de publicidades que obviamente uno termina comprando, justamente por esta paranoia y este miedo social que, que es evidente y también eh, entendible en este tiempo totalmente juegan con, con la susceptibilidad con el temor más en estos tiempos como decías con con el sistema de defensas donde eh, bueno dato a colación el sistema de defensa funciona óptimo o por debajo no hay no está probado que se pueda eh, estimular un súper sobre sistema claro. defensivo y eso también es un juego publicitario eh, para tratar de que creamos que sí uh -huh. así que es importante que, que esto sea legislado, que la ley no se centre solo en, en el envase. La idea de la ley tiene una perspectiva de defensa del de, derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la información. Y Sermina, te agradecemos mucho. Como siempre, muy interesante y lo tendremos en cuenta cuando vamos a la góndola, que, que es lo Esperemos. más importante. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Les invitamos a seguirnos en las redes. Eh, somos en Facebook y en Instagram, arroba rieps.pena, con dos n, e y cesac39. Gracias Leila, gracias Lautaro, y esperemos encontrarnos pronto. Un abrazo, Un abrazo, abrazo. grande. Así, Ahora. Guillermina Alavati, de la Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud, de aquí, de los queridos eh, amigos del Hospital Pena, con la medicalización de la alimentación. Claro, te viene el speed Red Bull y decís, me lo tomo, pero no, pero no. O de 12 del mediodía ya en la ciudad de Buenos Aires En todo el país En este momento 14 grados 9 la temperatura actual Un abrazo Una mirada Una melodía Un silencio Aire Radiográfica FM 89.3 Nos entendemos Noticias